Lo que hace la diferencia hoy día es que nosotros como gestión municipal en base a una política de ahorro y sobre todo de eficiencia del uso de los recursos estamos adquiriendo para mayor cantidad de unidades educativas. Cuando hablo eso me refiero a diferencias de precios. ¿Qué hace la diferencia de las personas de las administraciones públicas? Si al final todos administramos los recursos que son del pueblo. La diferencia está cómo se administran esos recursos. Y aquí hay una diferencia que quiero mostrarles. Técnicamente me han asegurado que las pizarras son las mismas calidades que los otros años. Pero para que ustedes se den cuenta... En el año 2018 compraron este tipo de pizarra a 1.066 bolivianos. 1.066. En el año 2019 la estamos comprando en 1.250. En el año 2019 la compraron en 1.250. Nosotros esta gestión la estamos comprando en 697 bolivianos. Comparando el año 2020 con el año anterior, el ahorro total son 32.759 bolivianos. Potti decía algo, anteriores gestiones daban pocas pizarras, las necesidades grandes, pero fíjense, en el año 2018... Se utilizaron 134.000 bolivianos en total. Si esos 134.000 bolivianos hubieran sido comprados con nuestros precios, hubiera alcanzado para 192 pizarras. Pero solo compraron 126 pizarras. Y así peor todavía en el año en el año 2019 que el precio fue mucho más caro. Eso es, queridos directores, lo que debemos enseñar principalmente a nuestros alumnos principios y valores porque para que nuestro país crezca para que nuestras administraciones públicas sean eficientes es con principios y valores es queriendo hacer las cosas bien y yo aquí quiero agradecer a dos personas que están marcando gran diferencia y haciendo un trabajo muy bien la doctora Mariela Montaño y la licenciada Cecilia Aré. Y para que ustedes conozcan, ambas trabajaban en la anterior gestión, en diferentes espacios, pero trabajaban en la anterior gestión. La diferencia es que se pueda armar un equipo y ese equipo sea direccionado a trabajar de una manera honesta y de una manera honesta de conciencia y compromiso con el pueblo.